Bueno, ahí comentábamos, Fernando, un poquito, eh, esto de ayer se estuvieron concentrando frente al juzgado número uno, movilizándose contra el fascismo, eh, contra el juez federal Alfredo López. Pero bueno, eh, como para hacer un, una primera introducción para quienes no, no conocemos tal vez tanto la interna de Mar del Plata, eh, sabemos de eh, López como un eh, antiderecho, como un lobista eh, antiderecho. Pero dentro de, de Mar del Plata, dentro de la política local, eh, ¿a qué sectores se lo vincula? ¿O con qué sectores se vincula el juez López? Sí, López no se muestra directamente como parte de la política partidaria local, ¿no? Pero bueno, algunos de sus fallos y de sus intentos de, de imponer ideas desde el Poder Judicial muestran su perfil, ¿no? Él intentó legitimar los tarifazos del gobierno anterior a través de, de evitar que prosperen amparos que se han presentado o presentaciones que había hecho también la propia Fiscalía Federal, y bueno, de esta forma eh, mostraba un poco su ideología. Es un sujeto de la derecha reaccionaria, la derecha nacionalista católica, que si bien tiene afinidad con el macrismo, lo hace por una cuestión de tener un enemigo en común, o varios enemigos en común, ¿no? Eh, los sectores liberales o neoliberales, como representa el PRO, claramente ven a cualquier cosa que eh, represente eh, algo parecido a la izquierda como un enemigo, ¿no? Incluso caracterizan, y también hacen la inversa, todo lo que ven como enemigo lo transforman en, en algo de izquierdo comunista. Bueno, ese es el, el perfil de López y por eso se alineó en algún momento con, con el PRO a través de, de fallos, incluso criminalizando la protesta cuando se repudió la llegada de Macri a Mar del Plata. Eh, bueno, él fue quien trató de... Trató no, de hecho le armó causas a compañeros y compañeras que habían estado en ese momento ahí. Pero creo que su afinidad con, con el PRO, con Mauricio Macri es por una cuestión de compartir enemigos, ¿no? Pero él es claramente un representante de la derecha ultracatólica, es un ultramontano integrista, eso queda más que claro, ¿no? Y sobre todo con su último fallo. Sí. Y, y en, en relación específicamente a la manifestación que, que se estuvo llevando a cabo ayer, eh, ¿cómo podrías describir... Eh, la situación de, de los manifestantes y con quienes se vincularon o defendían a López. Sí, bueno, López lo hemos visto en varias marchas, ¿sí? en algunas defendiendo al fiscal Campañol y en otras pidiendo por, por, como respaldo para él, porque decían que lo querían destituir, lo cual no estaría nada mal, pero bueno. Eh, y también en marchas prohibidas donde, digamos, agita, desde, sobre todo desde Twitter, ¿no? Y en, y en esas marchas se lo vio con, con referentes claros del, del fascismo nacionalista marplatense, como por ejemplo Carlos Pampillón, que fue el líder de la banda neonazis que logramos llevar a juicio. Eh, a él también lo habíamos logrado llevar a juicio, pero gracias a un fiscal con las mismas características que, que el juez Alfredo López, que se llama Petigiani, que es el hijo del magistrado de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que militó en su momento en Tacuara. Fernando, ahí te... Bueno, Ay. gracias a él eh, no pudimos terminar de, de llevarlo al banquillo de los acusados porque le dio la posibilidad de una aprobación. Pero bueno, se lo ve con, con ese sujeto en las marchas y con otros que representan justamente ese, ese nacionalismo eh, que se posiciona, eh, como todo fascismo, porque es un nacionalismo fascista, se posiciona buscando enemigos, ¿no? Y echándole la culpa a esos enemigos de sus frustraciones, de sus problemas. Eh, y los enemigos son claramente la diversidad, los movimientos de mujeres, entonces las personas que militamos el Estado laico, desde ese lado, bueno, ellos se unen para luchar contra quienes queremos ampliar derechos, ¿no? Siempre desde una mirada, eh, fundamentalmente desde la Iglesia Católica, aunque se han sumado últimamente movimientos reaccionarios del área, sobre todo pentecostal, aunque hay otras, me refiero al evangelismo pentecostal, aunque hay otras religiones que también eh, están por el mismo camino. Sí, Fernando, ahí... Y nombraba mientras eh, ahí terminábamos de, de lograr la comunicación, además de las organizaciones eh, que vienen de las iglesias. Mar del Plata, lamentablemente, también tiene una historia, una trayectoria de eh, organizaciones eh, sociales, por decirlo de alguna forma, de extrema derecha, eh, eh, fascistas, neonazis. Bueno, acá en La Plata, el año pasado, o creo que fue este año, se intentó hacer una una presentación de un partido fascista que quedó ahí medio tapado la verdad algo muy pequeño pero eh, trayendo esta experiencia de mar del plata acá en la ciudad de la plata como cómo se cómo es el clima social eh, en mar del plata eh, con este surgimiento con esta este fortalecimiento de, de estas organizaciones o que le dé la cara para salir a bancar a, a una persona como como el juez alfredo lópez Sí, bueno, Mar del Plata se da cierta polarización, si bien hay grupos de, de derecha muy marcados y que se animan a salir a la calle, a mostrarse porque hay, digamos, algún grado de legitimación por parte de un sector de la sociedad y de la política, eh, también hay una militancia muy activa. Mar del Plata, durante el 2008 hasta que se aprobó la IBE... Bueno, fue una ciudad donde se podían hacer los abortos voluntarios era la ciudad que mayor cantidad de profesionales por el derecho a decidir había en esa ciudad hicimos los cuatro congresos nacionales de ateísmo se le fue la de alguna manera el lugar donde se hizo la cumbre de los pueblos y se le puso de alguna manera un límite también a ciertos poderes internacionales que querían venir a oprimir, y, y tiene una larga historia de lucha, pero así como está esa historia, tenemos un pasado complejo, la CNU, que fue la concentración nacionalista universitaria, una especie de AAA, que surgió la década del 70, y tenemos todas las fuerzas armadas y de seguridad, que eso también es un dato complejo, ¿no? que que siempre están ligadas a lo más reaccionario, tenemos digamos, la, la, la, las fuerzas armadas que tiene que ver con la naval, con la con la Marina, con el Ejército, con la Fuerza Aérea, tenemos Prefectura, tenemos Gendarmería, Policía Federal, Policía Bonaerense y tuvimos Policía Local. El combo completo. No sé. Claro, es muy completo. Y eso, bueno, también marca un clima, ¿no? Eso, algo parecido pasa por ahí en Bahía Blanca, que tiene algunas características similares. Pero no es ajena a ninguna ciudad del país a estos movimientos. Desde la Asamblea por la sociedad sin fascismo siempre estamos atentos y atentas a, a diferentes grupos que hay en el resto del país. La Plata también tiene, por ejemplo, Vanguardia Nacionalista, Nueva Soberanía, están por allá también, como también Bandera Vecinal. Es decir, en cada lugar del país hay agrupaciones, a veces un poco más notorias, a veces no, y a veces también falta alguna organización con las características de la Asamblea, que es eh, totalmente abierta, plural, y activa para visibilizar que existen. Acá, en la ciudad de Mar del Plata, hasta que no nos organizamos, todo lo que sucedía iba a parar a la, a la justicia ordinaria, por ejemplo, como decisiones leves, amenazas, y no se conectaba que todo esto estaba atrás de organizaciones ilícitas para imponer sus ideas a través de la fuerza, ¿no? Organizaciones con ideologías de odio. Entonces, hasta que todo eso no se compiló, no se llevó a la justicia, no se empezó a trabajar con actores políticos y sociales, era absolutamente invisibilizado. Entonces yo me pregunto qué pasaría si en cada una de las ciudades grandes del país eh, se hiciera un trabajo similar, ¿no? Por ahí dejaríamos en evidencia que, que la cosa es mucho más grande. Y de hecho pasó con este informe que hicieron eh, ayer periodistas eh, de Argentina sobre cómo se aglomera la derecha y sus vínculos, Y rápidamente le hackearon la página y empezaron a recibir amenazas. Teniendo eh, bueno en cuenta la, la peligrosidad eh, que lleva a que, que estos grupos eh, se organicen <ríe> y se empiecen a, a, a manifestar eh, de, con una visión así de, de ultraderecha, eh, ¿qué otras actividades tienen pensadas eh, desde la Asamblea, eh, Para, para contrarrestar esto, ¿no? Sí, bueno, la Asamblea siempre está en movimiento, a veces no se ve, eh, pero siempre estamos trabajando, por ejemplo, haciendo presentaciones judiciales, como hicimos cuando aparecieron eh, grupos supremacistas blancos, ¿sí? un, un perfil que, que no se solía ver en Mar del Plata y en Argentina en general, eso es algo viene más de Estados Unidos o de algunos países europeos, Incluso, en ejemplo, de Ucrania también, yendo un poco más al este. Y, y bueno, aparecieron y nos llamó la atención de que eran muy jóvenes, muy muy jóvenes, edad entre 18 y 20 años. Y eso, bueno, no, nos preocupa mucho, así que también tratamos de, de hacer campañas con esas edades. Hemos ido a, a escuelas a dar charlas. O sea, siempre estamos moviéndonos, a veces no tan visiblemente, Pero bueno, nuestra idea siempre es articular con todos los actores de, de la sociedad civil. Ahora, puntualmente, no puedo decir cuál va a ser la próxima acción que haremos de la Asamblea, porque, bueno, son cosas que discutimos siempre en, en nuestras reuniones, y hasta no tener todo totalmente consensuado, no, no hacemos público. Pero, pero sí, con seguridad, lo que venimos haciendo siempre es recopilar datos, información, tratar de hacer mapas de vínculos para saber cómo se está organizando estos sectores y ir generando cada vez más fuerza para, para poder enfrentarlos, ¿no? Enfrentarlos no solamente en los papeles, haciendo denuncias, no solamente utilizando los medios de comunicación, que siempre son una gran herramienta, sino también en las calles, como hicimos el otro día. Creo que no tenemos que dejar que se apropien de, de nuestras herramientas de lucha Algo que muchas veces veían como despreciable y cuando estábamos manifestándonos nos gritaban andar a trabajar y cosas por el estilo. Hoy lo toman, hoy empiezan a, a tomarlo fuerte y eso es algo que sucede a nivel global. Se van apropiando de, de nuestras formas de lucha, incluso de muchas de nuestras consignas. Fernando, me, justamente sí. eh, con, con la cuestión de, de apropiarse y un poco lo que ven, lo que decías hace un ratito sobre eh, que ninguna ciudad, ningún país eh, pueblo está exento de que aparezcan organizaciones de tinte fascista organizaciones de extrema derecha eh, bueno, hace unos años apareció este este fenómeno o por lo menos que se plantea como un fenómeno también eh, apoyado en eh, los medios hegemónicos que se autoproclaman como libertarios eh, nosotros lo, lo planteamos más como una neo neoliberalismo o una una vertiente por ese lado, pero que toman esta idea de anarcocapitalismo y tiene un, un, un brote bastante fuerte en eh, jóvenes ¿no? que ven a estos sujetos como antipolítica, eh, que están en contra del Estado, pero que eh, también representan lo más rancio de el, el capitalismo. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué estrategias se pueden construir eh, para enfrentar o para poder eh, desenmascarar a estos falsos libertarios? Sí, es difícil porque se, se apropian rápidamente de, de las palabras eh, libertario, lamentablemente ahora en el imaginario popular quedó vinculado al, al neoliberalismo, cuando es un término que está muy alejado de eso, ¿no? En, en sus orígenes, igual que hablar de anarcocapitalismo, no tiene ningún sentido todo eso, pero bueno, como que pregna rápidamente y, y nos dejan a veces sin poder usar nuestras palabras, ¿no? Yo termino a veces definiéndome como ácrata, porque no, como no suena lindo por ahí, eh, no se lo apropian, pero pero es complejo, es complejo porque a veces uno no puede acceder a los medios masivos de comunicación y, y poder aclarar este tipo de cosas, y del otro lado bombardean constantemente, y además bombardean desde redes sociales que tienen un, un manejo bastante fluido, entonces no, nos dejan una tarea enorme, Realmente no tengo una receta para, para decir eh, cómo hacer. Creo que, que la forma, primero, es la, la unión. El... Fernando, la hay, para, justo o sea, te perdimos en... Hay que combatirlo en conjunto. Ahí, ¿Sí? justo, se, se entrecortó cuando empezaste a dar sí. la respuesta de la forma y ahí se cortó. ¿Ahí se escucha? Ahora sí ahí sí. Perfecto, o sea que la, la forma en principio es eh, luchar en conjunto, formar alianzas, entender que hay diferencias que las podemos dejar a un lado y después pelearlos en otros ámbitos, pero la hora de combatir el fascismo debe primar la unión, que se, puede hacer, se pueden hacer alianzas valorando las diferencias, eso es algo totalmente distintivo de estos movimientos fascistas, donde lo que buscan es la uniformización social, las masas y en nuestro caso me parece que lo más valioso es si bien hacer alianzas no hacer un único frente sino pegar desde distintos frentes ¿no? que cada cual con sus propias herramientas busque combatir el fascismo y unirnos en, en objetivos comunes eh, eso creo que, que es la forma creo que tenemos que, que estar siempre presentes esto de, de decir a veces no hay que darle sentidad ya es tarde ya, ya la tienen o sea, muchas veces se produce cierto quietismo por, por decir, bueno, saliéndonos a, a denunciar, le estamos dando entidad, no, la entidad ya la tienen, hay que empezar a hablar un poco más fuerte ahora porque nos están tapando. Entonces, esto es a nivel global, no, no son emergentes aislados, están organizados globalmente, obedecen a poderes bastante grandes, poderes fácticos, y tenemos que empezar a, a organizarnos de una manera conjunta, pero como decía, valorando la diferencia, no tratar de, de uniformarnos, si no coincidimos estrategias, iremos hacia el enemigo desde distintos lados, pero siempre eh, el fascismo debe ser combatido de todas las maneras que se pueda.